En primer lugar, denunciando la utilización política que se está haciendo de la represión en en en Herria, ¿no? Nos encontramos de nuevo ante una operación prefabricada desde que hemos hecho esta denuncia hace, hace varios meses. Ha habido una serie de operativos eh, detención de la Mesa Nacional de Batasuna, detenciones de jóvenes en Algorta y Berango, en Donostia, o ahora en Burrata y, y en Tafalla. Recordemos que Rubalcaba, eh, ministro de Interior español, estuvo todo el verano eh, circulando por diferentes eh, sitios, lugares, de gentes conocedoras de, de, del, del proceso vivido en Esquerrería el último año, o sea, los celadores internacionales, para avisarles de que en los siguientes meses el gobierno tenía que actuar y que iba a haber cientos de detenciones. Él concretamente citó una cifra, un número de tres cifras. Eh... Con esto queremos poner de manifiesto que hay una voluntad represiva instalada en el Gobierno español que se está llevando a cabo y que todas estas operaciones están ya diseñadas, tanto las de la Mesa Nacional como las detenciones de jóvenes o como esta última que hemos visto en, en Burlata y en Tafalla. Por lo tanto, no son operativos policiales que salen de la decisión tomada por un juez o un fiscal en un despacho, en base a datos concretos, ...sino que están impulsadas directamente desde el Ministerio de Interior... ...desde delegados de gobierno, etcétera... ...porque hacen una explotación política de estos hechos... ...primero para, para cumplir esa cifra que, que Rubalcaba ya anunció... ...pero luego vemos qué utilización se hacen de estos, de estos operativos... ...sobre todo en el Estado español... ...cómo se venden estos operativos... ...porque hay una realidad... de la represión o el tratamiento que se le da a las problemáticas que hay en España... Arriba, vía represiva da votos en el estado español y eso en nuestra opinión demuestra el grado de perversión que hay en, en, en la política española para con Euskal Herria a la hora de que da igual ilegalizar, perseguir, eh, detener, maltratar en comisaría porque como va da votos en, en el estado español pues seguiremos haciéndolo ¿no? y qué cobertura mediática se le da a este tipo de operaciones, dirigidas también desde el Ministerio de, de Interior, para ya poner entera en eh, funcionamiento una maquinaria de justificar eh, esas detenciones o de que nadie las, las, las cuestione, ¿no? Desaparecen las garantías procesales de los detenidos, pero aquí nadie dice nada. Frente a esta a esta primera reflexión, si hablamos de la situación del marco de libertades en, en Euskal Herria, En, en nuestra opinión y lo venimos denunciando desde hace tiempo hay existe una un proceso de, de, de involución, ¿no? De, de recortes de libertades eh, eh, gradual y que en los últimos meses se ha visto eh, eh, aumentado, ¿no? Gracias persecución política, legalizaciones, prohibiciones en en, en a la hora de hemonilizaciones en las calles, etcétera, y claro, de una postratación. Eibarrete y que san son presidentes de un país donde uno se tortura o maltrata a detenidos en comisaría, son presidentes de un país donde se legalizan opciones políticas, son presidentes de un país donde en lugar de mandarse una citación judicial a personas que van a ser acusadas de algo, se manda a la policía derribando puertas a las la, altas horas de la madrugada, ¿no? Pero esa es la realidad del país del cual Ibarrete y Sanz ...son presidentes... ...esta situación de recorte de libertades... ...de desaparición de garantías procesales, etcétera... ...el perdedor principal... ...no es... Eh, ...como algunos quieren vender... ...que es la izquierda de los tales... En, ...en su conjunto toda la sociedad, ¿no?... ...porque cuando hablamos de involución... ...se entra en una dinámica... ...en la que los recortes se aplican... ...a todos los sectores sociales o, o laborales... ...allá cuando al poder político... Eh, ...le convenga... ...esta situación... Creemos que la, que la sociedad vasca es consciente, es consciente de ella, ¿no?, y que hay un vector social de los últimos meses, ¿no?, de desconfianza en cuanto a la utilización política que, que se está haciendo de la, de la represión por parte del Estado español, ¿no?, con procesos judiciales, operaciones policiales, aquí o allá, eh, esa situación en la que las instituciones de este país, arartecos, Comisiones de Derechos Humanos, Parlamentos, tanto Nafarroa como Mascongadas, se ven incapaces de, de, de abordar dinámicas que, que frenen estos recortes. Creemos que esa idea está instalada en la sociedad vasca y que ahí surge la necesidad, compartida por amplios sectores de este país, de abordar un cambio político en profundidad. Vemos como diferentes eh, agentes políticos y sindicales también, Hablan de la necesidad de un cambio político en toda Euskallarria, tanto en Afarra como en Bascongadas. Y en nuestra opinión, desde el momento de amnistía, estando de acuerdo con ese análisis, creemos que hay un paso previo que es el, la necesidad de una transformación democrática en todo el país. Si un cambio político quiere ser efectivo, si no hay esa voluntad transformadora democrática, en la base no hay cambio político. Y eso es lo que hemos visto en su último año a pesar de que pueda haber acuerdos por un cambio político si no hay una voluntad real en la base de transformar democráticamente de reconocer derechos, de acabar con una situación de recortes de libertades de acabar con todos esos mecanismos que, que garantizan tanto la imposición como la impunidad eh, es difícil que ese cambio político sea sea real acabar recordando desde momento por amnistía las movilizaciones que tanto en Tafalla y Burlata Eh, familiares y amigos de, de los detenidos han convocado para el, para el 2 de diciembre eh, a la 1 del mediodía en Tafalla, una movilización que saldrá de la Plaza Nazarroa y en Burlata a la 1 del mediodía también una movilización que saldrá saldrá de la Plaza Ascas. Da urain galderaren bat egongo balitz irekiko genduke mare urdu abukatotzat emango du go prentsa geralea ta euskarri ez asko zure gustu hori etorrisen agartifona <coughs>